Señoras y señores, buenos días a todos. Como es habitual, antes de dar comienzo al pleno ordinario, vamos a proceder a realizar un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia de género. Así, damos comienzo al pleno ordinario. En su primer punto es aprobación se procede a las minutas de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 23 y 30 de julio de 2010. ¿Se aprueban? Muchas gracias. Punto número 2, expediente número 13 de 2009, modificación del plan parcial del sector 6 de Villamalia, aprobación se procede. Tiene dictamen igualmente de la Comisión Informativa. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones, el resto, muchas gracias. Punto número 3, moción presentada por el señor concejal portavol, don José Manuel Martínez andreu del Grupo Municipal Izquierda Unida, con número de registro de entrada 47.586 de 2010, de 15 de julio de 2010, en relación con el rechazo al decreto ley sobre la reforma laboral. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez andreu si lo desea. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a, a todos y a todas. Bien, la, la moción que presentamos es una moción que hemos ido presentando los grupos municipales de Izquierda Unida en los ayuntamientos y en los, eh, las instituciones donde tenemos representación en contra de un decreto ley sobre la reforma laboral que es un debate de actualidad, no lo dudaremos, eh, y tiene una importancia vital eh, no solo en, en otros ámbitos, en el ámbito nacional que es donde se está regulando ese debate, donde se está aprobando Esta, ...este decreto ley... ...sobre la reforma laboral... ...sino que a nivel local también... tiene su importancia puesto que es uno de los eh, problemas eh, donde los ciudadanos tienen mayor interés el, el problema número uno según el CIS de los eh, ciudadanos ciudadanas españoles es el paro y el trabajo, <ríe> con lo cual este foro es el adecuado para que ¿no? nosotros como representantes de los cuatro grupos políticos que tenemos representación alguna en, eh, en el Estado tengamos que exponer a los ciudadanos ciudadanos de Torrevieja a nuestro parecer porque en contra de ese decreto ley nosotros pensamos que, que después de haber eh, el gobierno del estado haber atacado a los funcionarios después de haber atacado a los pensionistas congelando las pensiones y después de haber atacado a los dependientes eh, quitando la retroactividad en la ley de dependencia de las asignaciones que se, eh, que se otorgan a los dependientes están dando vueltas de tuercas para que los que no somos culpables de esta crisis Económica, seamos los que paguemos esta crisis. Nos parece que este decreto ley, que el miércoles pasado fue eh, también aprobado en el Senado, con otro, eh, otra vuelta de tuerca más en contra de los derechos de los trabajadores. No olvidemos que ahora, eh, si no aceptan un parado en 30 días o curso de formación, podrán suprimirlo o quitarlo de la lista de. De, del paro, es una manera como saben que van a ir muchos más ciudadanos y ciudadanas al paro una manera de quitar de las cifras del paro a muchos que no tengan a bien en 30 días hacer esos cursos de formación también le quitan las prestaciones a los eh, eh, parados y paradas de 30 a 45 años que no tengan carga familiar, esos 426 euros es decir que son medidas cada vez más restrictivas más coercitivas y nosotros como han dicho también los secretarios generales de comisiones sobre y UGT pensamos que es el mayor ataque a los derechos laborales en 32 años de democracia que llevamos y eh, Es un ataque, una reforma laboral salvaje que está dando todo el poder a los empresarios, retrayendo los derechos de los trabajadores. Eh, este, este decreto de ley fue convalidado en el Congreso el pasado mes de julio y fue convalidado con menos votos a favor que la suma de abstenciones y en contra de si que no goza de la mayoría del Parlamento de todas maneras nosotros en el Parlamento nos gustaría saber dónde está la izquierda y quiénes representan a los trabajadores en ese Parlamento, que parece ser que el 90% de ese Parlamento está de acuerdo con esta reforma laboral la reforma laboral Que después de tener eh, 20, el 20% de la población activa en, en desempleo, 20% de la población activa es la cifra mayor de la comunidad europea, creo que en alguna décima nos supera a Letonia, en este triste ranking. En, en un país donde la mayoría de su población activa, o casi la mayoría de la población activa está en desempleo, tiene empleo precario, ¿Cómo se va a endurecer? ¿Cómo se va a abaratar el despide? ¿Cómo se va a endurecer las condiciones de trabajo de los españoles en el Estado español? Nosotros pensamos desde Izquierda Unida que tenemos la obligación de estar en contra de este decreto ley porque es la puntilla. la puntilla a los derechos laborales de los trabajadores. Nos ha costado muchísimo tiempo tener estos derechos para que un gobierno que se ha arrodillado ante la derecha económica y financiera y mediática eh, no vamos a consentir que tantos años eh, de lucha de los trabajadores caigan por la complacencia de un gobierno, del Partido Socialista con eh, el Fondo Monetario Internacional con el Banco Central Europeo con eh, la cde con el señor Díaz Ferran que representa a los empresarios, un, un empresario que es el presidente de una confederación, un empresario que está eh, dando un ejemplo, eh, cómo llevar las empresas del señor Díaz Ferran, es un ejemplo de lo que son los empresarios, algunos de los empresarios en este país. Nosotros pensamos que el sistema financiero ha jugado a la ruleta ruso con nuestros derechos, se han jugado todo nuestro dinero y aquí en, en Torrevieja podemos ser un prototipo se ha especulado y se ha basado en nuestro eh, sistema eh, productivo en el ladrillo y así nos luce el pelo, no solo en Torrevieja sino en todo el país eh, se ha eh, jugado a la especulación, se ha jugado a eh, endeudar absolutamente a todas las familias es, eh, españolas muchas, eh, 1.200.000 familias eh, tienen todos sus miembros en el en desempleo y no tienen ningún recurso más de 4 millones y medio de parados eh, dan fe de que el despido aquí es eh, libre dan fe de que el despido es fácil y lo que está haciendo este gobierno es todavía eh, ponerlo más fácil, no solo más fácil sino incluso más barato eh, después de haber inyectado en ese sistema financiero y económico más de mil millones de euros que han dado a, la, a los bancos y a las cajas para que no eh, se derrumbe el sistema económico eh, capitalista ya lo decía Sarkozy muy poco, hace muy poco que tenían que eh, defender y salvar ese sistema que es el sistema que nos está obligando y que está obligando al señor Zapatero a hacer políticas de derechas que es lo que tiene a Partido Popular completamente des desorientado, no saben lo que tienen que hacer, si apuntarse a comisiones obreras o eh, seguir los mandamientos del señor zapateros, que son los mandamientos del señor bajó ya lo dijo en la convalidación del decreto del señor y si estas propuestas se las propuse yo hace un par de meses. Sería mucho peor, lo sé, sería mucho peor con el Partido Popular en el gobierno. Eh... Nosotros no somos responsables, y cuando digo nosotros, digo la gente de la calle, como decía un portavoz del Partido Popular en el pleno anterior, la gente de la calle, los trabajadores y las trabajadores, no somos culpables de esto, no somos responsables. Y las medidas que se están tomando, se están tomando para enriquecer... a los que ya tienen dinero, a ver si por, por, por ese arte de enriquecer, a los que ya son ricos nos dan alguna miraja y nos dan trabajo. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista en el gobierno. ¿Por qué, por qué no la banca pública? Hoy sería en la prensa que el ICO... Eh, el 95% de las eh, peticiones de las pymes las deniega, no hay crédito, nos facilitan crédito a los pequeños y medianos empresarios. Y luego eh, estamos viendo cómo eh, la regulación que hace esta reforma laboral del despido, tenemos un despido que es el despido preventivo, hay un despido preventivo, si una empresa prevé que pueda perder dinero, puede echar a los trabajadores con más facilidad y más barato, es decir, con 20 días en lugar de 45 días de indemnización. Y no solo es así, sino que la vergonzosa medida de que ese, de, ese, de esos 20 días, 8 los pagará el mismo, el mismo trabajador, 8 días los paga el Fogasa. Dinero público... para abaratar el despido, para facilitar a los empresarios despedir. Y así se, cree, se quiere crear puestos de trabajo. Lo que se va a crear es más de 5 millones de parados. vamos a ser el país con más parados de toda Europa. Eh, a mí me parece una vergüenza que tengamos que subvencionar los despidos. 20 días en lugar de 45 días. Eh, en, en otro... Eh, orden de cosas, esta reforma laboral también prevé que los trabajadores se financien un fondo para poder financiar ese despido, es un modelo austriaco, le llaman, es decir, que los mismos trabajadores tendrán que financiarse los despidos más barato todavía eh, y será un camino hacia el despido absolutamente gratuito lo que busca el señor Díaz Ferraro, lo que busca la COI, lo que buscan los eh, mandatarios que son los mercados esos famosos mercados que parece ser que son los que gobiernan en este país y en, en toda Europa aquí gobiernan el señor Botín señor Díaz Fernán y tres más eso es lo que están haciendo y haciendo parar la crisis a los que eh, somos los eh, las víctimas las víctimas eh, se van a, a crear Agencias de colocación, las famosas empresas de trabajo temporal, que es una sucursal de la esclavitud, pero no solo para trabajo privado, sino que ahora se introducen en la administración pública. Ahora los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, los va eh, a seguir esos mandamientos constitucionales a las empresas de colocación privadas para la administración pública. Esto es una novedad. Eh, se va a suprimir la negociación colectiva o se le va a pegar un recorte sustancial con lo cual los trabajadores quedan mucho más desamparados desamparado, puesto que eh, podrán acudir a un arbitraje privado y se reduce la negociación colectiva con, las, eh, con el mecanismo de la cláusula de descuelgue eh, y eso es una amenaza para los trabajadores, es una amenaza latente porque habrá mucho más despido colectivo, los EREs van a ser, se van a, incluso ya hay eh, acogiéndose a este Real Decreto, hay EREs, expediente de regulación de empleo, eh, despido colectivo, que serán la mitad de, de baratos, vamos a tener mucho más eh, parados que en nuestros momentos. Eh, nosotros pensamos desde Izquierda Unida que tenemos que, los trabajadores, los parados, los pensionistas, los dependientes tenemos que rebelarnos en contra de estas medidas de una derecha financiera y económica que nos está acuciando eh, nosotros eh, proponemos que el, este pleno que es la representación de toda la ciudadanía de Torrevieja, rechace de manera contundente este decreto ley, que conforme va pasando su aprobación en las de, de, de, distintas instituciones, tendrá que pasar su reválida definitiva el no 9 de septiembre en el, en el Congreso, se rechace contundentemente, este, repito, esta puntilla, final a los derechos de los trabajadores y yo acuso a este partido que está en el gobierno, el Partido Socialista de abandonar a los trabajadores de traicionar a la gente que los ha votado y hago un llamamiento de Izquierda Unida a participar en la huelga general del 29 de septiembre de paralizar el país y de decirle al señor Zapatero que no se olvide de los cuatro millones y medio de parado de los millones de trabajadores de los millones de pensionistas de los dependientes Y que le dé la espalda a Díaz ferrán a Botín y al internacional Y eh, repito, un llamamiento a la paralización del país, a la huelga general del 29 de septiembre, como única arma, única medida que puedan tener los trabajadores. Lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Nos veremos el 29 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Grupo, que deseen fijar posición. ...señor Bolón, tiene la palabra... ...bien, buenos días, muchas gracias... ...bien, yo quería... ...sencillamente, aclarar... ...con unas puntualizaciones... ...el discurso que acaba de hacer... ...el concejal de Esquerra Unida... Eh, ...estamos hablando de la reforma laboral... ...es un tema importantísimo... ...que efectivamente... ...ya nos han dicho los sindicatos... ...por activa y por pasiva... ...y ya lo están sufriendo... ...decenas de miles de trabajadores, lo que va a representar y está representando esta reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras de este país. Es importante rechazar la reforma, entendemos que se ha intentado en el Congreso y no ha podido ser, pero la propuesta que presenta Esquerra Unida lleva un tercer punto... que de alguna forma mediatiza el apoyo que se le puede dar a esta iniciativa. Si lo que queremos es aprobar el rechazo a la reforma laboral que ha presentado el Gobierno y que ya se ha aprobado en el Congreso y en el Senado, obviamente habría que quitar el punto 3, donde se nos pide aprobar y apoyar la propuesta presentada por Izquierda Unida en el Congreso. Yo creo que si queremos... ...pedir a esta corporación municipal que rechacemos que rechacemos eh, la reforma laboral... ...va a tener el apoyo, y de hecho lo tienen, y lo hemos pedido ya en otros medios... ...de la mayoría de los componentes de esta corporación local... ...porque en concreto el Partido Popular ha pedido en el Congreso y en el Senado... ...el rechazo y ha votado en contra de esta reforma. Ahora hay un tercer punto, repito... Y es que no solamente se nos pide en la moción que rechacemos la reforma laboral, sino que se nos pide que aprobemos la propuesta que ha hecho Izquierda Unida en el Congreso. Yo creo que por coherencia habría que quitar ese tercer punto para que esta corporación municipal no haya nadie, no haya nadie salvo el partido que apoya la reforma laboral, que apoya el gobierno, que eh, ...apoye el rechazo a la reforma laboral... ...eso es un poco lo que yo le pediría... ...al concejal de Esquerra Unida... ...sencillamente para aclarar... ...y para que esta moción que viene a pleno... ...no se quede en un discurso... ...y tenga la trascendencia real... ...que todos quisiéramos... ...y es que llegue al presidente del gobierno... ...llegue a las Cortes y llegue a todas las instituciones... ...para manifestar ese rechazo a la reforma laboral... ...del pueblo de Torrevieja... ...aprobado por sus representantes, ...sea por mayoría... porque unánimemente está claro que va a ser muy difícil que se apruebe hoy aquí. Esa es un poco la primera aclaración que quería decir, pero efectivamente va a haber una huelga el día 29, el día 29 tendremos ocasión de rechazar muchísimos trabajadores, muchísimos comerciantes, muchísimos pequeños empresarios que se sumarán a esta propuesta, rechazar esa petición de los sindicatos y de movilizarse el día 29, contra la reforma laboral pero desde nuestro punto de vista la reforma laboral siendo importantísima teniendo unas consecuencias traumáticas como va a tener para el mundo del trabajo para la gente que estamos trabajando o que van a incorporarse en los próximos años al mercado de trabajo obviamente no va a solucionar nada si no va unida a un cambio en profundidad del modelo económico ...en el que se están desarrollando todas las economías hoy en el mundo. Nosotros entendemos que podremos parar o no parar la reforma laboral, se aprobará, habrá más precariedad o menos... ...pero lo que falla no es ya que un trabajador se vaya a la calle con 45 días, con 33, con 20 o con nada... ...sino que lo que está fallando fundamentalmente es que es un modelo económico que no sirve. Un modelo económico que de la noche a la mañana, como dijimos hace unos días... Pone en quiebra lo que ha sido el estado de bienestar en Europa, en todos los países de la OCDE y pone en quiebra la seguridad jurídica de millones y millones de ciudadanos que tenían unas expectativas de bienestar y que gracias a la situación de la economía mundial hoy no pueden conseguir que esas expectativas se consoliden Que al final de tu vida laboral, que a lo largo del desarrollo de un trabajo, que en la vida que tiene una persona en una fábrica, en una oficina, en un despacho, llegue un día y puedas acabar esa carrera profesional o esa vida laboral con unas condiciones de dignidad y unas condiciones de bienestar. Por eso, repito, esto es una consecuencia de ese modelo que tenemos. Hay que rechazarlo, hay que atacarlo, pero obviamente con este modelo no hay nada garantizado. no hay nada garantizado y por eso repito como decíamos hace unos días en este mismo salón de plenos lo que hay que abordar es que no nos vale este sistema hay que cambiar con el modelo económico mundial y en eso tenemos que centrar los esfuerzos y yo repetirle al concejal de Esquerra Unida que tendría nuestro apo apoyo total como lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones para los dos primeros puntos de su moción pero no vamos a apoyar La moción sí sigue incluido el tercer punto, pero además entendemos que no solamente no lo van a aprobar los dos concejales de los verdes, sino que no lo va a aprobar seguramente nadie en esta corporación municipal o nadie suficiente para que se apruebe y tenga trascendencia y se cumpla el objetivo de hacer llegar... al Gobierno, al presidente del Gobierno, a las Cortes Generales, la voluntad mayoritaria de esta Corporación Municipal, de que estamos en contra, tanto nosotros como nuestros representados del pueblo de Torre Vieja, de la reforma laboral que ya está aprobada en el Congreso y en el Senado. Le pediría eso al concejal de Esquerra Unida, y eh, si hace esa modificación, entendemos, desde el Grupo Municipal de los Verdes, va a tener nuestro respaldo. y va a tener también el respaldo del Partido Popular que también ha pedido el rechazo a la reforma y de esta forma haremos que tenga trascendencia jurídica la moción que ha venido hoy a pleno muchas gracias muchas gracias señor Brown señor Alcalde señor Alcalde Muchas gracias alcalde señores concejales Sinceramente hay que dejar claro que quien gobierna España desde el 14 de marzo del año 2004 es el Partido Socialista Obrero Español. Y hay que manifestar también de manera clara y contundente que quien anuncia o quien comenta que con el Partido Popular sería absolutamente peor, pues eso no lo debe decir en el salón de plenos, que se lo diga a los 3 millones y medio de parados más que hay en este país. desde que el presidente Zapatero gobierna España. Y que le diga a esos señores y a esas señoras si antes trabajaban, estando el Partido Popular en el poder, y si ahora trabajan o no trabajan. Que hagan ese análisis. Hay que analizar con el debido respeto que se merece cualquier moción cada uno de los detalles que en ellas aparecen. Y evidentemente hay que estudiar ...la enmienda a la totalidad con texto alternativo... ...que es uno de los puntos que aparece en esta moción... ...además impulsada por el Grupo Parlamentario... ...de Izquierda Republicana... ...Iniciativa per Cataluña, Verds e Izquierda Unida. No creen ustedes en las mociones... ...y tampoco creen en las enmiendas que presentan la totalidad. Sinceramente yo creía... ...que en vez de hablar tanto de banqueros... ...y de hablar tanto... de fondos monetarios internacionales hablarán ustedes más de lo que pone en la exposición de motivos de esa enmienda a la legalidad que durante los últimos dos años tenemos dos millones más de parados que durante los últimos tres y medio hay tres millones de parados más que tenemos un 20% de la población activa en paro que tenemos un porcentaje de desempleo juvenil ...absolutamente vergonzoso... ...el 40%, el doble de la media de la Unión Europea... ...que tendrán alguna responsabilidad... ...a, cuyos, a aquellos grupos municipales o aquellos concejales... ...que en este pleno, en este salón de plenos han dicho... ...nuestro sindicato... ...que tendrán alguna responsabilidad... Esos representantes sindicales que han estado formando parte de una mesa de negociación durante tres años con resultados absolutamente estériles que durante ese periodo esos representantes sindicales han desarrollado convocatorias de huelga para protestar contra los empresarios que durante todo ese tiempo ...han hecho caso omiso a todas las medidas económico-financieras que en el resto del mundo se estaban adoptando... ...y que aquí iban en la dirección contraria amparadas por el presidente del gobierno. Tendrá que tener alguna responsabilidad aquellos políticos de la izquierda, y pido por favor que este punto conste en acta... ...llegan a decir en un salón de plenos como este, que todos los empresarios de España son, como literalmente se recoge en la moción que presenta este pleno... el Grupo Municipal de Izquierda Unida, como el responsable y dueño de una empresa que es el autor de una de las supuestas mayores estafas. ¿Alguien puede creer que puede decirse que todos los empresarios de España son como presuntamente este señor? ¿Lo son también los autónomos? Nadie puede dudar que en un país del primer mundo, quien genera empleo es la iniciativa privada, ...en su gran mayoría con el impulso del apoyo a la pequeña empresa. Esos son los autónomos. ¿Saben cuál ha sido la última medida del gobierno de España en referencia a los autónomos? Dejarlos fuera del subsidio de desempleo extraordinario de los 426 euros. En este país el Partido Popular pide solamente y en este momento grave de situación de desempleo en España... ...un único supuesto de despido libre... ...y es el despido libre del presidente del gobierno... ...y del ministro de Trabajo por su absoluta incompetencia. ¿Creen ustedes de verdad... ...que en la enmienda a la totalidad, como dicen... ...en su exposición de motivos... ...la solución al problema de paro en España... ...es que la gente trabaje menos, se reparta el trabajo... ...y que no haya horas extras? Si sí, probablemente el problema de España... ...es un problema de productividad en el trabajo. Esa es la receta... en virtud de la cual Izquierda Unida quiere que salga a España de la situación catastrófica de desempleo, estoy evidentemente justificando el voto en contra del Grupo Municipal Popular a su propuesta. ¿Creo de verdad que el artículo 5 de esa enmienda a la totalidad, que no ha sido aquí ni expuesta ni debatida por el proponente, pero creo que era el contenido de la moción, la cuota empresarial por desempleo, Cree de verdad que a ese autónomo que se le acaba de sustraer el derecho a tener una prórroga por desempleo hay que castigarlo si contrata a alguien de manera temporal con un 25% más de cuota empresarial? Esa es la propuesta que ustedes hacen. Eso es un ataque directo a la creación de más destrucción de empleo en este país. ¿Creen de verdad que tiene efectividad el artículo 6.5 de su enmienda a totalidad? ...da la impresión de que me selló la enmienda de totalidad de la vida mejor que el proponente. La acción protectora, protectora de la seguridad social del trabajador contratado para la formación... ...comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. Está muy bien. Eso es el estado de bienestar al 2000 por mil. Pero mire, si se hubiera aplicado esto... ...desde el 14 de marzo del año 2004... ...en estas 24 horas... Tendríamos las arcas del gobierno de España igual que se las encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno que tuvo que pedir un préstamo para pagar pensiones. Producto de una política aberrante en materia de empleo. A cambio de comprar favores políticos destinando partidas millonarias en inversión cuando debía destinarlas a la generación de un empleo ...y de una proyección económica de un país que todavía se llama España. Si usted considera que tiene que venir aquí a presentar una moción... ...relativa a la reforma laboral para meterse con el Partido Popular... ...le debo de recordar para concluir que este país no necesita huelgas... ...necesita credibilidad y necesita futuro y eso pasa única y exclusivamente... ...por el cambio de dirección política en el gobierno de España... ...y que el presidente del gobierno y el Partido Socialista lo abandonen... A la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alvarejo. Turno, turno contra el señor Martínez y le daré un turno después de la intervención, si usted considera. Con nadie ha pedido la palabra, vamos, se lo explicaré. Señor Martínez, Muchas gracias, señor presidente. Señor Alvarejo, no creo que usted sea el más indicado para dar clases de buena gestión económica. Eh, yo, cuando me he referido al señor Díaz Ferrán, Me refería al presidente de la COE, que no es precisamente ejemplar, puesto que está involucrado en, sus, eh, en la empresa Marsans, como lo sabrá usted muy bien, en una supuesta estafa en contra trabajadores que los tiene toda la calle, en la calle, señor Alvarejo. Yo no me refería a que todos los empresarios son como Díaz Ferrán, sino que tienen un representante muy poco ejemplar. Y en cuanto a los autónomos, estoy de acuerdo con usted, señora Guayón, que le parece que sea mentira, 426 euros que se han suprimido para los autónomos me parece aberrante también. En cuanto a las propuestas que hemos hecho en Izquierda Unida, izquierda Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Iniciativa cataluña Vers con nuestras enmiendas, es eh, volver a presentar una enmiendas para un cambio de política económica que ha rechazado el Partido Popular el Partido Socialista en el Congreso. En cuanto a que tenemos que repartir el poco trabajo que tenemos, pues sí, estamos mucho tiempo en comisiones soberanas y en la Izquierda Unida reclamando las 35 horas semanales. Si hay poco trabajo, repartámoslo con el mismo salario. Eso se hizo en Francia, hubo un 6% de, de paro en Francia, se bajaron mucho las condiciones de, de desempleo en Francia y cuando volvió la derecha a gobernar con el señor Sarkozy lo primero que hicieron fue quitarlo eso es lo que hace la derecha normalmente aparte de expulsar a gitanos eh, romanos y búlgaros eh, nosotros pensamos que el fondo de garantía salarial tiene que ser un fondo de garantía salarial que pueda eh, socorrer a la clase trabajadora a los trabajadores, no que sea un fondo de garantía empresarial para financiar los despidos y eso es lo que presentamos en nuestra enmienda en el punto 5 eh, nosotros no vamos a retirar la enmienda que presentamos Pues que en enmienda la totalidad que ha presentado la izquierda presente en el Congreso de Diputados, que son los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña Vers. No la vamos a retirar, porque lo que pensamos que nuestra versión de, la, de luchar contra la eh, crisis económica es absolutamente contraria a la que defiende tanto Partido Socialista, socialista como Partido Popular, como Convergencia de Unión, como PNV, es decir, la derecha eh, económica. económica, financiera y política de este país. Nosotros, yo repito, acuso al Partido Socialista de abdicar de sus eh, condiciones de la izquierda. Yo ah, con, considero de izquierda unida y de izquierda unida que hay una traición a los trabajadores y las trabajadoras de este país, a los parados, a los pensionistas, a los funcionarios. Y eso es lo que queremos recargar. Y hacemos otra vez el llamamiento. Rechazo radical a este decretazo del Partido Socialista del Gobierno de España y el 29 de septiembre hago un llamamiento a la General, en nombre eh, de Izquierda Unida, apoyar a comisiones sobre la sujeta y los dos sindicatos mayoritarios de este país. que el 29 de septiembre salgamos todos a la calle a decirle al señor Zapatero y a todos que no estamos dispuestos a transigir más y que estamos hartos de tanto recorto, recorte nosotros no queremos pagar esta crisis que la han causado otros somos las víctimas y no queremos eh, que nos convirtamos todavía en más puesto que si usted señor al que, que sé que la ha oído y lo escucha ha oído al, al, al gobierno se prepara una modificación de, la, de las pensiones, vamos a calcular ahora la pensión con 20 años, lo que va a suponer una bajada de las pensiones desde el 4% al 15% puede llegar a los pensionistas. Eso es lo que está tramando. Y retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Eso es absolutamente vergonzoso para nosotros. Y no lo vamos a tolerar. El 29 de septiembre apoyaremos a la Comisión de la UGT, a todos los trabajadores, a todos los parados, a todos los pensionistas, a los dependientes para que paralicen este país y le digamos a la derecha ¡Basta ya! No sé a quién le van a decir basta ya, será el gobierno socialista, me imagino. Señor Vera, había pedido usted la palabra y si en caso quiere usted hacer una réplica. Muchas gracias, pues, señor, pues, señor ah, alguien, al final, ¿no? Muy amable, porque evidentemente no había pedido la palabra y ha tenido bien dármela, porque no tenía previsto intervenir en este tema. Yo no quiero hacer ninguna declaración de principios, evidentemente creo que no me corresponde como algunos portavoces de otros grupos políticos aquí presentes, pero sí que le puedo garantizar y le puedo asegurar que estoy absolutamente convencido de que ningún miembro de esta corporación está en contra de la destrucción de puestos de trabajo. Que ningún miembro de esta corporación está en contra de la destrucción del tejido social ...y está en contra de todo lo que se ha manifestado aquí esta mañana. Yo quiero simplemente... ...hacer un llamamiento al portavoz... ...de Izquierda Unida, José Manuel... ...y decirle que, que haga un ejercicio de reflexión política... ...de reflexión política en el sentido de que algo va a pasar... ...cuando se presenta algo... ...absolutamente convencido de que esta moción... ...tiene que ser en los términos que él está planteando... ...y evidentemente la respuesta... va a ser que 24 de los 25 miembros de la corporación va a votar que no a su moción, por lo tanto reflexión política. A partir de ahí, pues es un debate que creo que está bien que se plantea aquí, pero creo que ya se ha llevado a los foros, que se ha llevado, y creo que son en los foros donde se tienen que, que debatir, aparte de que aquí también es conveniente. Agradecerle al Partido Popular. que vaya a rechazar esta moción hoy, junto con el Grupo Municipal Socialista y supuestamente y supuestamente con Los Verdes y evidentemente emplazar a miembros para este debate que aquí, hoy, esta mañana están presentes, como están presentes en todos los plenos, miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español recordarle, recordarles que en los plenos ordinarios se puede intervenir Igual que cualquier concejal los que estamos aquí, en ruedas y preguntas. Por lo tanto, están absolutamente legitimados para cualquiera de ellos, de los aquí presentes, que se levanten y que debatan lo que crean conveniente debatir con respecto al orden del día del Pleno. Simplemente eso. Creo que hay personas más cualificadas que yo para entrar en el debate y en la réplica... ...de, si me permite la expresión, los muchos disparates por parte del portavoz del Partido Popular... ...que aquí ha dicho esta mañana con respecto al tema de esta moción sin venir a cuento. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Vera. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Álvaro Señor sí, alcalde. Sí, de manera muy rápida y muy simple... Eh, dos puntualizaciones En primer lugar al último interviniente Esto es la democracia, es el reglamento de la ley municipal Y que quiere intervenir, tiene la posibilidad de hacerlo Es un ayuntamiento absolutamente democrático Y transparente Por lo que se refiere al representante De Izquierda Unida y proponente de la moción Pues mire Sinceramente, hay un problema, cuando hay un problema de percepción de la realidad, de que efectivamente aquellos a los que se apoyaba en Madrid, en el gobierno, y a los que se apoyaba en la toma de decisiones en el primer mandato del presidente del gobierno, pues de pronto nos salen sota, ¿qué vamos a hacer? Es un acto de incompetencia, pero oiga, parece ser que siguen siendo partidos socialistas. Obrero ya no pueden decir que son, porque han pasado una serie de circunstancias que son criminales, ¿verdad? Realmente que el derecho más importante que se puede ejercer en España, uno de ellos, como puede ser el derecho al trabajo Sea absolutamente vilipendiado y sea absolutamente pues maltratado Es desde mi punto de vista probablemente la situación más antisocial de cualquier partido que tenga la capacidad de gobernar este país Y quien tiene el récord de ser el partido del paro en estas 24 horas es el Partido Socialista Por lo tanto, yo creo que no hay que olvidar jamás Que históricamente el Partido Socialista es un partido que se ha intentado ubicar siempre en la izquierda y que sus intentos de ubicarse en la izquierda o centro izquierda han sido realmente mal visionados. Por lo tanto, que no le quepa a usted ninguna duda de que cuando hace alusiones a la derecha, la derecha en este momento no gobierna a España. Si gobernara España o el centro derecha gobernara España, podría asegurar, le puedo asegurar perfectamente que no tendríamos prácticamente 5 millones de parados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garejo. Vamos a someter a votación el punto que estamos debatiendo con el dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? Uno. ¿Abstenciones? Dos. Muchas gracias. Punto número cuatro. Moción presentada por el señor concejal Manuel Vera Quiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de registro de entrada, 52.612 de 2010, de fecha 4 de agosto de 2010, relativa a creación del Consejo Municipal de Medio Ambiente, aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra el señor Vera, si así lo desea. Sí, buenos días, señor alcalde. El otro día en junta de portavoces no quedó suficientemente claro cuál iba a ser la, la actitud del Partido Popular, puesto que se no quisiera equivocarme. Se dejó entrever que este era un tema que se podía, eh, por la importancia que tenía, consensuar eh, en posteriores eh, juntas de portavoces y traerlo aquí a pleno. Si así fuera, el deseo que ahora mismo yo estoy expresando, porque fue el que expresó usted en esas juntas de portavoces, y creo que, que fue así en los términos que estoy planteándolo, evidentemente a mí me gustaría... Se lo digo sinceramente. Le digo que me gustaría porque ahora mismo el yo defender la, la moción y tal, al final del túnel es que ustedes se la cepillan y aquí no se crea ningún Consejo Municipal de Medio Ambiente. Por lo tanto, si esa puerta que usted dejó abierta la mantiene, yo no, tengo, no tendría ningún inconveniente en, eh, en junta de portavoces con los portavoces empezar a ver lo del Consejo Municipal de Medio Ambiente, que creo que es un instrumento absolutamente imprescindible en los tiempos que estamos y de cara... Al futuro, eh, me imagino, plan general de ordenación urbana que se tenga que confesionar en vieja pues tendrá mucho que, que ver y mucho que decir este Consejo Municipal de Medio Ambiente. Si fuese así, me lo reitera, y si no, pues haría defensa de la moción y, evidentemente, la someteríamos a votación. Muchas gracias. Efectivamente, señor Vera, cuando el otro día le decía, vamos a profundizar un poco al contenido total de esta moción. Eh, lo hemos hecho. lo hemos hecho, hemos visto que hay redundancias, que es infumable que no está recogido en la ley de grandes municipios o sea que, que realmente eh, no vamos a ratificar por, por lo que usted me pregunta en, en dictamen de la comisión informativa que fue ahí donde le dije de momento vamos a votar que no vamos a estudiarlo en conciencia usted si quiere defenderlo, lo puede defender en este momento, de verdad que sí pero yo le garantizo garantido que no lo vamos a aprobar entre otras cosas porque mire Y usted hace referencia en esa, en esa moción al parque. El parque eh, tiene una junta rectora que se rige por las mismas, en la cual está el ayuntamiento de Torrevieja, la secretaria general del ayuntamiento, el ayuntamiento de los montesinos, los representantes de los colonos, los representantes de la empresa salinera, los representantes de la Dirección General de Patrimonio del Estado, el representante del Servicio Provincial de Costa de Alicante, representante de la Consejería de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, El representante de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, el representante de la Consejería de Infraestructuras y Transportes... el representante de predios agrícolas, el representante de la Asociación Conservacionista, Ayuntamiento de Guadalmar del Segura, representante de Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, representante de la Conferencia Geográfica del Segura y el representante de, Universidad de la Comunidad de las Universidades de la Comunidad Valenciana, en este caso, eh, los que designan las propiedades tal, los grupos ecologistas y todo el personal. En otro orden de cosas, otro de los parques que tenemos. ...aquí a lo que hace usted referencia es el Consejo de Participación... ...del Paraje Natural Municipal del Parque del Molino del Agua... ...en los cuales están igualmente representados... Pues eh, los, los organismos pertinentes, el ayuntamiento, concejales, técnicos, jefe de costas, el representante de la CAM, el director territorial, y también representantes de la Consejería de los Servicios Territoriales, de la Consejería de Territorio y Medio Ambiente. Por tanto, también en ese aspecto están contemplados todos los representantes. Y en cuanto. Al esto, pues hombre, existe la Concejalía de Medio Ambiente, que se implica en todas las labores de esto, está la Concejalía de Organismo, están todos los que tenemos en, en nuestro haber, en, en, en, en el día a día, y que de alguna manera, como les reitero, sabe usted que hemos tenido un profundo respeto siempre por todas aquellas cosas... ...que fueran eh, del desarrollo de ciudades de gran población... ...que están contempladas en las bases... ...temas que hemos aprobado... ...que estamos dentro de esta misma legislatura... ...para ultimar muchas dudas en esto... ...sabe, una de ellas que a usted le preocupa ahora... ...por el desarrollo urbanístico y demás... ...que es la gerencia de urbanismo... ...en la cual está, estamos aprobando... ...y hablando incluso en la Junta de Portavoces... ...por tanto, es otro organismo... ...en el que se va a trabajar eh, en los próximos meses... ...para poder ultimarlo antes de que termine la legislatura... ...y lo podamos tener, por tanto... ...yo mm, le digo que no se contempla en la ley... de grandes municipios, el consejo que usted propone en el día de hoy, y en consecuencia pues vamos a hacer lo que hicimos en la eh, comisión informativa, pues, votar en contra, porque entendemos que no, no, no lo tenemos por dónde cogerlo, ya que hay organismos y consejos y juntas rectoras que avalan el buen desarrollo de todo lo que tengamos que ver en este aspecto. Ese es la máxima partida. Bueno, le he nombrado organismos, el Estado, el Ministerio, la Generalitat, está todo el mundo, metido, los ayuntamientos, los colonos, los ecologistas, está todo el mundo dentro. Por eso, señor Vera, tenemos que decirle que no. Se metemos pues a votación el dictamen. Si no se ve usted. Para posicionar el voto, señor alcalde. ¿De quién? El, el mío, vale. como concejal, vale. en virtud artículo 35. Vale. Venga. Eh, vamos a votar a favor ¿Sí? de esta. Perdón, a favor de esta moción, nos parece que es interesante, pero quiero recordarle, señor alcalde, y usted lo sabe, que el señor Vera no puede presentar ninguna moción ni ningún documento en nombre del Partido Socialista ni del Grupo, del, del Grupo Municipal Socialista, señor alcalde, y usted lo sabe. Muchas gracias. Perdón un segundo y por alusiones. ¿Estamos ante una ilegalidad? ahora mismo, con haber presentado esta moción al Pleno, que conteste la secretaria del señor Alcalde. En absoluto, señor Vera, usted es el portador del Grupo Municipal Socialista hasta hoy, que yo sepa. Por tanto, cada uno debe entender su Luego tendremos oportunidad de aclarar algo también, al final, porque tiene algunas preguntas del señor Seba dirigidas y tendremos oportunidad de hablar de esas cosas que tanto les preocupan. No, no, no, no. Votamos, pues, votamos, pues, este punto. Votos a favor del dictamen, En contra, abstenciones, dos. Muchas gracias. Pasaríamos al punto cinco, que es moción presentada por los señores portavoces del Grupo Municipales Popular Socialistas que reuní de Los Verdes, de fecha 11 de agosto de 2010, relativa a homenaje a José Saramago. Aprobación, si procede. Están todos los grupos de acuerdo. Se somete a votación, no es necesario. Señor presidente, si sí, sí. Sí, usted lo considera oportuno, leer la moción sería. Me parece muy sí, bien. Sí, sí, Me parece muy sí, bien. a usted le, le parece bien. A ver la tengo. La propuesta viene. anteriormente referida por don Joaquín Álvaro de Martínez, portador del Grupo Municipal Popular, don Manuel de Araquiles, portador del Grupo Municipal Socialista, don José Manuel Martínez Andreu, Andrés, portador del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y don José Manuel de García, portador del Grupo Municipal de los Verdes. de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en el, ante el Pleno la siguiente moción. El escritor portugués don José Saramago, premio Nobel de Literatura de 1998, murió el pasado 18 de junio a los 87 años en el municipio de Tías, de Lanzarote. Saramago, intelectual que siempre defendió lo que creía más justo, comprometido con los más desfavorecidos, nunca dejó de creer en los valores de la justicia, la libertad y la solidaridad, conceptos inherentes a la España democrática desde el año 1978. Hombre coherente en su forma de escribir y de pensar, por eso decían de él que escribía como era, ha sido y es un referente cultural de las letras hispanas. Y lo consiguió no solo mediante la literatura, sino también con su personal compromiso con la coherencia ideológica que procesaba, llegando incluso a autoexiliarse por tal motivo de su Portugal natal, residiendo hasta su deceso en nuestro país. ...crítico con la sociedad europea actual... ...y con las desigualdades... ...siempre estuvo al lado de los más débiles... ...y defendió los derechos humanos por encima de todo... ...su muerte... ...supone una gran pérdida para la literatura... ...y en general para el mundo de la cultura... ...acuerdos... ...el Ayuntamiento de Torrevieja... ...hace un reconocimiento a la figura del escritor... ...José Salamago... ...tanto por su obra literaria... ...como por, su, por compromiso personal con la sociedad... ...el Ayuntamiento de Torrevieja... se compromete a difundir la vida y obra de José Sanamago en las bibliotecas públicas, así como en las bibliotecas de los colegios de primaria e institutos de secundaria. El Pleno aprueba la designación de una calle plaza en homenaje y a la memoria de José Sanamago. Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Tías para que lo traslade a la familia del escritor. En Torrevieja, 11 de agosto de 2010. Quiero aprobado pues, por unanimidad de todos los grupos. Muchas gracias. Pasaríamos ahora al turno de ruegos y preguntas. En él hay una serie de preguntas realizadas por distintos grupos políticos, concejales, que si me lo permiten empezaré por el orden correspondiente de registro en el ayuntamiento. El primero de ellos es la número 51.470 de fecha 2 de agosto de 2010 del Grupo Municipal de los Verdes realizada por don José Manuel Dolón García. Por tanto, cuando quieran ustedes... Bien, eh, simplemente decir que estas preguntas... ...hacen referencia al acto público organizado en el Paseo Vista Alegre... ...con motivo de la celebración del final de la competición de los Mundiales de Fútbol... ...en el que se instaló una pantalla gigante de LED... ...varios miles de sillas y dos barras donde se vendieron bebidas... ...y entra dentro de la política de fiscalización... ...con la que estamos comprometidos los concejales de los verdes de este Ayuntamiento... ...señor alcalde, ¿se formalizó contrato para la instalación de la pantalla gigante de LED... No ha sido necesario la contramitación de ningún expediente de contratación para el servicio preguntado. Eh, ¿Quién fue la empresa adjudicataria el mismo? No procede porque no hubo expediente de contratación. Alguna. ¿Cuál ha sido el importe de dicha adjudicación? Cero, ya que no ha existido ninguna adjudicación. ¿Fue instalado directamente por la empresa adjudica, adjudicada o le, por el personal del Ayuntamiento? Le reitero que no hubo empresa. ¿Las sellas? Que se instalaron, eran propiedad del ayuntamiento o fueron alquiladas? Fueron alquiladas. ¿Con qué vehículo se procedió al transporte de, de dichas sillas? Con los propios de la empresa suministradora. En caso de que el transporte lo hubiera hecho una empresa particular, ¿quién lo autorizó y en cuanto a cuánto asciende el importe abonado por dicho servicio? Este suministro lo autorizó la Concejalía de Fiestas. El importe del alquiler ascendió a 1.416 euros. ¿Quién o quiénes tenían autorización para la instalación de las barras? En ningún caso se instalaron barras en el paseo Vista Alegre. Sí si se instalaron, puntos de apoyo... Por los establecimientos pertenecientes a la asociación de hostelería situados en el entorno de esa ubicación, para dar servicio a esa popular e histórica celebración que se materializó en la consecución del Campeonato del Mundo. ¿Disponían de la autorización de ocupación de vía pública? No procede. ¿Cuál fue el importe abonado por dicha ocupación de vía pública? No procede. ¿Existe expediente de contratación para dichas barras? No procede. Si fue el propio ayuntamiento, ¿existen facturas de adquisición de bebidas y cuál ha sido el ingreso de su venta? No procede. ¿Se autorizó la venta de bebidas alcohólicas en dichas barras? No procede. En caso afirmativo, ¿se tuvo en cuenta la prohibición de vender alcohol a menores? No procede. Gracias. Pasaríamos ahora a... ...las preguntas realizadas... ...número 51.474... ...de los verdes también... ...realizadas por don José Hurtado Paredes. Bien, eh, muchas gracias... ...en esa misma línea de fiscalización... ...en este caso... El, ...las preguntas eh, que planteamos... ...hacen referencia... ...a otra pantalla, la, en este caso la pantalla suspendida... ...que se instaló en el Teatro Municipal... ...con motivo de la pasada semifinal del Mundial de Fútbol... ...que por causas que desconocemos... ...y tras la explosión de jubilio generada tras el gol de España... ...cayó sobre algunos espectadores... ...sin provocar afortunadamente ningún herido. Eh, las preguntas por lo tanto son... ...primera, ¿se formalizó contrato... ...para la instalación de la citada pantalla? No, se instaló una pantalla de luna... ...de las tres que posee el Teatro Municipal... Eh, en caso afirmativo que bien, no da no lugar, ¿se limitó el mismo a su instalación o también a su adquisición? Evidentemente, deja sin sentido eh, La tercera, ¿cuál fue la empresa adjudicataria de dicho contrato de instalación y si es el caso de adquisición de la citada pantalla? Ya se lo he contestado eh, Cuarta ¿se procedió a desalojar la zona? No fue la pantalla el, el elemento que tras el gol de España, que como bien sabrá fue marcado por Bujol, Puyol para los catalanes, se cayó De hecho, no llegó a caerse ninguno de los dos elementos instalados, a saber, una pantalla de luna y un proyector que también es de propiedad municipal. Dicho proyector se colocó sujeto por dos torres, las cuales estaban vigiladas por empleados del teatro. La descripción de los hechos facilitada por los funcionarios en ese momento, que encontraban cubriendo las retransmisiones, es la siguiente. Tras haber marcado la selección española el gol, casi al final del partido se produjo una, una lógica explosión de júbilo que llevó a algunos espectadores a levantarse y a realizar saltos de alegría por el gol. En uno de esos saltos motivados por la euforia de momento, algunos de los espectadores movió la torre izquierda que sustentaba el proyector, torre que no llegó a caer porque fue inmediatamente sujetada por uno de los empleados municipales que se encontraba, como se ha indicado, según puede comprobarse, en la fotografía de la Junta. Al pie de dicha torre, teniendo también como sujeción la barandilla de la escalera, dado que este ligero percance no alteró la retransmisión del partido y como faltaban pocos minutos para su finalización, se decidió no realizar ningún desalojo, pues no hacía falta. Señor alcalde, antes de continuar, eh, me ha parecido escucharle que tenía una fotografía adjunta. Sí, es que me remitieron con el informe, no la tengo aquí, pero se la puedo me enseñar. La... Se la, se la puedo enseñar cuando usted quiera. Gracias. Bien, la quinta pregunta. ¿Se procedió a reinstalar la pantalla y a continuar sin más con el evento? Le vuelvo a recordar que no fue la pantalla, sino una torre que sustentaba el proyector, lo que se movió sin dejar de funcionar en ningún momento el proyector. Eh, ¿Qué técnico revisó la instalación en primera instancia, es decir, antes de que se produjera el accidente? Los técnicos adscritos al Teatro Municipal. ¿Qué técnico revisó la instalación tras producirse el accidente y, en su caso, reinstalarse la pantalla? Le recuerdo que no le va a caerse ningún elemento de montaje y que los mismos técnicos municipales adscritos al teatro fueron los que en todo momento estuvieron controlando la situación. ¿Se ha realizado algún informe para aclarar lo sucedido y proponer medidas de prevención y mejora de cara al futuro? Sí. ¿Especifica en su caso el informe de las salidas de emergencia que estaban habilitadas ante una posible avalancha, si eran suficientes o no, y si de cara a otros eventos como los que habitualmente se llevan a cabo en el teatro municipal, hay que mejorar sensiblemente la situación del local ante estas situaciones de emergencia? El informe del técnico no, municipal no hace referir, referencia a las salidas de emergencia, ya que no se trata de un incidente relacionado con las mismas, sino con una torre que se desplazó del lugar. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué técnico firma el citado informe? Evidentemente la respuesta no es afirmativa. ¿Existe un circuito de cerrado de televisión en el lugar del incidente? De ser así, ¿está grabado el mismo por las cámaras del mencionado circuito? Efectivamente, existe un circuito cerrado de televisión que graba durante las 24 horas del día. Y si no hay ningún incidente a destacar, se autoeliminan las grabaciones a los 30 días, por lo que las imágenes de ese día ya han sido eliminadas automáticamente. Misión imposible. Bien, no, muchas gracias es que son 30 días, señor Hurtado. lo que tienen. por eso digo que es una misión imposible no hay es imposible es, decir, no, no hay. Claro, es imposible esta es imposible bien, seguimos con más preguntas 51.476 en ese mismo orden realizada por los verdes José no fue Paredes. paredes. Puedo usted hacer la pregunta si lo considera conveniente. Bien, muchas gracias. En este caso hacen referencia al personal de protección civil, funciones y otras cuestiones relacionadas con el servicio. ¿Pueden los voluntarios de protección civil ejercer las funciones de policías? No. ¿Es la ordenación del tráfico una función propia de los voluntarios de protección civil? No. ¿Se gratifica a los voluntarios con alguna cantidad por las funciones anteriormente citadas? No. ¿Y por alguna otra actividad? No. En caso afirmativo, que parece ser no es el caso, ¿a cuánto asciende o ascienden? Evidentemente no hay gratificación. ¿Existe algún informe técnico económico que avale en su caso las citadas gratificaciones? Como le he dicho anteriormente, no hay gratificaciones. ¿Se ha formalizado contrato para la adquisición de bicicletas para ser usadas por los voluntarios de protección civil? El Ayuntamiento no ha contratado la adquisición de bicicletas para ser usadas por los voluntarios de protección civil, al menos en lo transcurrido en el de 2010. En caso afirmativo, ¿cuál fue la empresa adjudicataria del mismo? Evidentemente no procede. ¿Y cuántas bicicletas se adquirieron y cuál fue el gasto que supuso en su caso dicha... Acceso. Como le contestado anteriormente, no procede. Continuamos con más preguntas del de mismo grupo político, José Hurtado. Referentes a la 51.479... 51.429. Bueno. 51 es. fecha 2 de agosto de 2010. Bien, eh, muchas gracias. En este caso hacen referencia al personal de azafatas y otros empleados en el pasado certamen internacional de baneras y polifonía. ¿Cuál es la modalidad de contrato que se aplica al personal de azafatas y otros contratados? El patronato no contrata personal de azafatas y otros contratados. Se realiza un contrato de prestación de servicios según la ley 30 de 2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. ¿Corre a cargo del Ayuntamiento el gasto por uniformar a las azafatas y o, y o a otros contratados? ¿A cuánto asciende en su caso? La uniformidad de los acomodadores, porteros y azafatas corre a cargo del patronato. Concretamente se adquirieron los uniformes que actualmente se están utilizando en junio de 2008 y se van pasando de unos a otros cada año. ¿Se formalizó contrato con alguna empresa para la adquisición de los uniformes? No se formalizó contrato con ninguna empresa, ya que por la cuantía de los servicios que tuvieron que solicitarse a suministradores distintos no es necesario realizar el contrato. ¿Cuál fue la empresa adjudicataria del mismo? O se sí, eh, explica en el apartado 2, y se lo reitero ya ahora, eh, fue por diseño... ...toma de medidas patrones y escalado de tallas... ...3.000 euros... ...la empresa fue trato de moda SL... ...y por la confección de los trajes... ...3.000 euros a la Asociación de Diseñadores de Alicante... ...que te reitero que esto fue en el año 2008... ...no en el 2010... ...o sea, hace tres años... Eh, ...disculpe señor alcalde... en ...la... En la, en la eh, ...pregunta 2... La, ...la segunda pregunta que se hacía... ...cuánto ascendía, me la contestó... ...que no... no sí, ...sí, se lo contesto ahora, se lo contesto ahora... 3.000 euros vale. para el diseño, vale. y la asociación de diseñadores otros 3.000 euros. De acuerdo. Solo los que realizaban. la asociación de diseñadores de, de la provincia de Alicante. Gracias. 2008, eh, ¿eh? en el 2008. ¿Existen informes técnicos jurídicos que avalen el procedimiento seguido en la contratación del citado personal? El patronato no contrata personal de zapatas y otros contratados, tal como le he indicado en la pregunta número uno. No obstante, en los expedientes tramitados para la prestación de los servicios de referencia existen informes de secretaría e intervención preceptivos y obligatorios para cualquier expediente. Y por último, ¿existen informes económicos que avalen el procedimiento seguido en la contratación y en la asunción del gasto por uniformes del citado personal? En la adquisición de uniformes no ha sido necesaria la tramitación de ningún expediente de contratación. Las facturas presentadas de los gastos indicados en el apartado 2 han sido conformadas por funcionario y concejal delegado, fiscalizadas por intervención y aprobadas mediante decreto de la presidencia en el ejercicio del año 2008, como le he dicho anteriormente. Muchas gracias. Gracias. Sabíamos ahora a otra serie de preguntas realizadas por el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Miguel Seba Sober, con número de registro de entrada 55.162 de 2010. Tiene usted la palabra, señor Sober, Seba Sober, don Miguel, eh, para presidente. realizarla. Muchas gracias. El concejal del Grupo Municipal Socialista, Manuel Vera, fue expulsado el pasado 15 de abril de 2010... Este hecho lo notificó el secretario general del PSOE local, Ángel Sáenz Martínez, por registro de alcaldía a través de un escrito acompañado de los documentos acreditativos que exige la ley, el 23 de abril de 2010, con número de registro de entrada 26.278. Asimismo, el día 6 de julio de 2010 fueron expulsadas del Partido Socialista Obrero Español las concejalas del Grupo Municipal Socialista Marisa Zafra Mercader, Guadalupe Díaz Aguilera y María Jesús Díaz Puebla, Por el mismo procedimiento, se cursó informe de esta Alcaldía, con fecha de 13 de julio de 2010, con registro de entrada número 46.875. Tanto en el, primero, en el primero como en el segundo documento, se hacía constar que, según el artículo 65.2 del Reglamento de Afiliados y Afiliadas del PSOE, a partir de la fecha de la expulsión, incluso si la expulsión es con carácter provisional, los concejales afectados no podían ejercer ninguna representación ni orgánica ni pública en nombre del Partido. Mi pregunta es la siguiente. Señor alcalde, ¿ha llegado a usted como alcalde presidente del Pleno estos documentos y, por tanto, está usted informado de los hechos que en ellos se notifican. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 55.163 de 24 de agosto. Muy bien, muchas gracias, señor Cuando alcalde. Cuando quiera poder realizarla. Doña Ana Barceló Chico, con documento nacional de identidad número eh, 22117896S, como representante general de la formación política Partido Socialista Obrero Español, PSV, PSOE, en la provincia de Alicante, registraba en el ayuntamiento el día 28 de julio de 2010 un escrito dirigido a la señora secretaria del Pleno Municipal, en el cual solicitaba que los cuatro concejales expulsados del Partido Socialista Obrero Español, Manuel, Manuel Vera Aquiles, María Jesús Díaz Puebla, María Zafra Mercader y Guadalupe Díaz Aguilera, se les aplicara la ley 8-2010 de 23 de junio, que la Generalitat Valenciana, la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 134.4, letra D, indica que pasará a tener condición de concejales no escritos a aquellos miembros de la corporación en los que concurran algunas de las siguientes circunstancias. D. Haber abandonado o haber sido expulsado de la formación política que presentó la candidatura, Por la que concurrieron a las elecciones esta circunstancia será comunicada por el representante general de la formación política, coalición o agrupación de electores correspondientes al secretario municipal, que lo pondrá en conocimiento del pleno de la corporación para que de oficio se proceda en consecuencia. Por otra parte, el artículo 73.3 en su párrafo sexto de la ley 7.985 de 2 de abril, ley reguladora de la base del régimen local, dice lo siguiente... Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrió a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la de formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. Puestos en contacto con la señora secretaria municipal, nos informa que tiene usted conocimiento del documento a ella enviado... Y que es usted y solo usted quien tiene las competencias para aplicar estas leyes. Nosotros, por nuestra parte, no dudamos que conoce estos artículos y apartados de las leyes nombradas. La pregunta es, ¿cuándo, señor alcalde, va usted como presidente del Pleno a poner fin a esta situación de ilegalidad que se está produciendo al permitir que los concejales expulsados del PSOE estén tomando decisiones políticas en este consistorio en nombre de un partido político, el Partido Socialista Bueno Español, al cual no pertenecen, usurpando con ello, los derechos de los representantes legales de dicho partido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seba, por el respeto que usted me merece. Voy a procurar hacer una contestación lo más extensa posible, para que de una vez tenga usted claro todo, porque parece ser que no lo tiene claro. En primer lugar, ¿a qué concejales expulsados del PSOE y se refiere? Veamos. En este ayuntamiento han entrado los siguientes escritos expulsando concejales del Grupo Municipal Socialista. El nombre de la totalidad de los miembros del Grupo Municipal, entre ellos lógicamente también usted, expulsando a doña Oración Fernández. Don Ángel Sáez, comunicando expulsión provisional del PSOE de Don Manuel Vera con fecha 23 del 4 de 2010. Don Ángel Sáez, comunicando expulsión provisional del PSOE de doña Guadalupe, doña, María Jesús, doña Guadalupe Díaz, doña María Jesús Díaz y doña Marisa Zafra. Doña María Jesús Díaz, comunicando acuerdo de expulsión del Grupo Municipal de don Miguel Seba, doña Doración Fernández y don Antonio Torres. Creo que no me dejo ninguno. Es más, creo que no queda ninguno por expulsar. Ante esta situación, ¿qué quiere usted que haga? La solución adoptada por esta alcaldía, en ejercicio del respeto al pluralismo político y dentro del marco del autogobierno municipal, ha sido la de elevar consulta a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas a fin de dar respuesta con rigor y necesita legalidad a la situación planteada. Igualmente a la señora Doñana Barceló Chico, de cuyo escrito usted hace mención, decirle que se le contestó el pasado 12 de agosto y hasta la fecha no tenemos ninguna noticia al respecto. Voy a ir un poco más allá de todo lo que usted parece ser que eh, tiene en la mente junto con su partido, su grupo y todos los demás. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrelleja quedó constituido, según consta en sesión celebrada el 29 de junio de 2007, por los siguientes concejales. Don Ángel Jiménez Vídez, portavoz. Don Manuel Araquílez, portavoz adjunto. Don María Luisa Zafra Mercader, portavoz adjunto. María Jesús Díaz Puebla, don Miguel Francisco Seba Sobel, niña Oración Fernández Navarro y don Antonio Torres Caro. Con fecha de entrada en este ayuntamiento, 7 de septiembre de 2009, don Ángel Jiménez presenta su renuncia, de la que se da cuenta al Pleno, remitiendo acuerdo de la Junta Electoral Central y tomando posesión con fecha 27 de octubre de 2009, doña Guadalupe Díaz, pasando don Manuel Vera a ser portavoz. La situación actual. Con fecha de 23 de abril de 2010, don Manuel Vera, portavoz del Grupo Medio Barso dirige escrito al alcalde solicitando se comunique a los miembros de su grupo, así como a la secretaria del Pleno, lo siguiente. Que continúa siendo portavoz de su grupo. Que no puede celebrarse ninguna reunión en su grupo sin ser convocada por él o con su asistencia y voto. Que un partido político no puede ingerir en la vida de los representantes del pueblo que son los concejales. Es importante lo que decía el señor Vera. Con fecha 23 de abril de 2010, don Ángel Saez, secretario general del PSOE, le escrito al alcalde comunicando que el 15 de abril la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dictó resolución por la que don Manuel Vera Quiles quedaba expulsado provisionalmente, indicando que don Manuel Vera cesó desde la mencionada fecha de la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de 15 de abril de 2010. de representar al PSOE en cualquier cargo orgánico o público que ostentase incluyendo en este cese la función de portavoz y concejal del Grupo Municipal Socialista en el excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja lo que le notificamos para su conocimiento indicándole que en breve plazo de tiempo pasaremos a comunicarle el nombramiento de la persona que como concejal del PSOE en ese consistorio pasa a desempeñar el cargo de portavoz de nuestro Grupo Municipal en el Ayuntamiento que usted preside Don Manuel Vera presenta Con fecha 27 de abril, varios escritos a través de los que comunica la nueva configuración de comisiones y representantes en otros organismos municipales que, en suma, suponen la salida de los concejales, don Miguel Seba, doña Valería Fernández y don Antonio Torres. Me reitero lo que le he dicho al principio. Con la misma fecha, doña Araceli Remedios Martínez Rubio, en calidad de representante jurídica de la formación política del PSOE ante la Junta Electoral de Zona de en las pasadas elecciones presenta escrito en el Ayuntamiento al objeto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por doña Pilar Vellisca Matamoros, secretaria general del Pleno del Ayuntamiento de emite emito el presente escrito. Mediante el cual ratifico el contenido del escrito presentado con fecha 23 del 4 de 2010 en registro del Ayuntamiento de Torreja por el secretario general de la agrupación socialista de Torreja, don Ángel Sáenz Martínez, remitiendo a los términos expresados en la resolución de 15 de abril de 2010 en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ese mismo día... La secretaria del Pleno, en base a lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 7.85 reguladora de bases de régimen local, comunica a que don Manuel Vera deja de formar parte del grupo socialista y que tendrá la consideración de miembros máscritos, ajustando escrito de comunicación por la Alcaldía a don Manuel Vera. El artículo 23 indica... A los efectos, el artículo 73 indica a los efectos de su actuación corporativa los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituye la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia que tendrán la consideración de miembros no adscritos el término empleado por el legislador es abandonar a aquellos que abandonen no se habla de expulsión De los escritos presentados no se deduce en ningún momento un abandono por parte del señor Vera, muy al contrario. Además, del artículo 73.3, en su último párrafo indica, cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura, por la que concurrieron a las elecciones... o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. En el mismo se indica cuando la mayoría de los concejales, el escrito, de don Ángel Sáez comunica la expulsión provisional de un concejal de un grupo de siete con lo que la situación y criterio de esta alcaldía no era subsumible en el citado artículo es más, si continuamos con la lectura del artículo con una separación de punto y seguido se indica en cualquiera de los casos ¿qué casos son estos? para deducirse de una lectura lógica y sintácticamente correcta que se hace referencia a las dos opciones señaladas con anterioridad unidas con una conjunción disyuntiva ...cuando la mayoría abandonen o sean expulsados. Ninguna de estas dos circunstancias se han producido. El 28 de abril, tres concejales del Grupo Municipal Socialista... ...de don Miguel Seba, doña señora Fernández y don Antonio Torres... ...filman un documento en el que comunican que se nombra nuevo portavoz del grupo... ...y nueva secretaria. Con, este mismo, con esta misma fecha, la secretaria del Pleno remite a esta alcaldía... ...escrito en el que comunica que tal cambio deberá venir firmado por todos los miembros del Grupo Municipal Socialista... ...en base a lo preceptuado en el artículo 25 del ROM. 1. La constitución de grupos municipales se comunicará mediante escrito dirigido al alcalde... ...dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva del Ayuntamiento. 2. En dicho escrito que irá firmado por todos los concejales que constituyan el grupo... ...deberá constar al día siguiente... ...tiene entrada, escrito de Manuel Vera... ...dirigido al alcalde... ...igualmente a la secretaria del Pleno... ...remitiendo copia del recurso formulado ...contra la resolución... ...de la CED de 15 de abril... ...en la que se resuelve su expulsión provisional... ...e inicio de expediente disciplinario... ...el 10 de junio don Ángel Sáez... ...presenta escrito dirigido al alcalde... ...en cuyo texto transcribe resolución... ...de la Comisión Ejecutiva Federal... ...resolviendo según indica... ...ya que en ningún momento se adjunta... resolución, la expulsión del PSOE de Manuel Vera, elevando a definitiva la, la expulsión provisional del 15 de abril, solicitando que se aplique el artículo 26 del RON, en el que se indica los concejales que causen baje, baja o se separen, se denominarán no adscritos. Considerando esta alcaldía que no se produce, en este caso ninguna de las dos circunstancias, como ya se indicó, el día 21 eh, de junio... Doña Oración Fernández presenta para su tramitación en pleno en punto de roce y pregunta la siguiente cuestión. Para tras reproducir el texto del artículo 26 del RON, solicita se responda, ¿por qué no ha sido declarado ya concejal más escrito? refiriéndose a don Manuel Vera. En el Pleno se le explica a la señora concejala la actitud adoptada por esta Alcaldía, con referencia al RON, la Ley de Régimen de Base de Régimen Local, el Ley de Trantilitafugismo, así como recordando cuál fue la actitud de esta Alcaldía ante una situación semejante ya creada en el seno del Grupo Municipal Socialista hacia esta misma concejala, que fue expulsada por su grupo por el anterior portavoz, manifestando a esta Alcaldía el respeto y el ánimo de interferir en los asuntos externos de los, municip de los grupos municipales. La situación en el Pleno fue desagradable, como ustedes recordarán, con enfrentamientos y faltas de respeto entre unos y otros, eh, entre diversos miembros de la Corporación Municipal. Ofrecemos una imagen lamentable que en todo momento se ha querido por parte de esta Alcaldía evitar. considerando que las cuestiones internas de un grupo municipal deben resolverse en ese grupo ese es el mensaje que siempre he dado desde esta alcaldía hasta el 9 de julio la situación permanece igual, pero con fecha eh, con esta fecha, doña Oración Fernández presenta nuevamente escrito solicitando que don Manuel Vera pase a no escrito se impida su acceso a su grupo municipal que ambas cuestiones se comuniquen a todo el grupo municipal socialista y a la secretaria del pleno y que si esta situación de ilegalidad no es solucionada por usted de forma inmediata el PSPB ...que soy iniciará acciones judiciales... ...que estime oportunas, administrativas y penales... ...para que se restaure la legalidad. Con fecha 12 de julio, paradójicamente... ...don Manuel Vera presenta escrito... ...informando que ante la entrada en vigor... ...de la ley de régimen local de la comunidad Valenciana ...el próximo 14 de julio... ...dado que su expulsión por la Comisión Ejecutiva Federal... ...es de 26 de mayo... ...dada la irretroactividad de las leyes... Con independencia de lo que en su día resuelvan los tribunales sobre la legalidad de su expulsión, recuerda que en ningún caso le será de aplicación el artículo 134d. El 13 de julio don Ángel Sáenz, presenta escrito comunicando resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de expulsión provisional desde el 6 de julio de doña Guadalupe Díaz, doña María Jesús Díaz, doña Marisa Zafra, recordando que don Manuel Vera también está expulsado por todo lo cual se remite a lo indicado en el artículo 73.3 de la ley 7 del 85, reconociendo implícitamente la tesis de esta alcaldía al referirse en su escrito. En el caso que nos ocupa se cumple, sin lugar a dudas, la condición requerida en la citada ley, pues han sido expulsados de la formación política a la que representa la mayoría de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Solicitando se reconozca a los concejales que siguen perteneciendo a la formación política a la que representa la legítima representación del Grupo Socialista. Mayoría que no sería tal si se considera que a don Manuel Vera no se le puede aplicar esta ley por ser su expulsión anterior a la entrada en vigor. Con la misma fecha, doña Araceli Remedios Martínez. ...presenta escrito en el que indica que al objeto de dar cumplimiento... al requerimiento efectuado por doña Pilar Bellisca, ...emito el presente, el presente escrito... ...mediante el cual ratifico el contenido de la resolución... ...de 6 de julio de 2010 de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE... ...en relación con doña María, Marisa Zafra Mercader... ...María Jesús Díaz Puebla... ...y doña Guadalupe Díaz Aguilera... ...remitiéndome los términos expresados en la misma... ...ese mismo día, doña Pilar García... como secretaria del Pleno en funciones por ausencia de la titular, doña Pilar Berisca, remite escrito a doña Araceli comunicando que doña Pilar Bellisca no se ha efectuado ningún requerimiento, rogando que la memoria proceda a la rectificación del mismo, escrito cuyo pie carece de dirección, lo que hace presumir que fue notificada en el propio grupo municipal. Igualmente, el mismo día 13 de julio, y con unos números de registro de diferencia, doña Araceli Remedios presenta nuevo escrito del que se ha suprimido la parte relativa al requerimiento de la Secretaría del Pleno. Al día siguiente, 14 de julio, doña María Jesús Díaz presenta acta de renuncia celebrada ese mismo día, comunicando que al amparo del artículo 134c de la nueva ley de régimen local de la comunidad Valenciana se tramite por el Pleno el acuerdo de expulsión de los concejales don Miguel Seba, ...doña Adoración Fernández y don Antonio Torres. En escrito diferente, de igual fecha, don Manuel Vera informa de la citada expulsión y solicita su trámite. Con fecha 28 de julio, doña Ana Barceló Chico, como representante general de la formación política PSOE de la provincia de Alicante... ...comunica la expulsión de doña María Jesús Díaz Puel Díaz... Marisa Zafra y Guadalupe Díaz, recordando la expulsión de Manuel Vera, instando a la aplicación de la Ley 8 de 2010 del régimen local de la comunidad valenciana, artículo 134.4.b, se ponga en conocimiento del pleno y se proceda en consecuencia. Ante tal cúmulo de escritos dispares, ante la reiterada alusión a resoluciones de las que nunca se ha tenido evidencia en este ayuntamiento, más que por referencia de terceros, Interesados ante una situación que no respondía a la realidad recogida en la ley de bases al no darse la expulsión de la mayoría, sino de un solo concejal. Ante la entrada en vigor de una nueva ley con posterioridad a la expulsión de la Manuel Vera, ante el intercambio de expulsiones por parte de unos y otros miembros del Grupo Municipal Socialista, esta alcaldía... solicita, se informe sobre las medidas a adoptar el cumplimiento de la legalidad vigente manifestando que está en su ánimo actuar en estricto cumplimiento de la misma, salvaguardando el derecho de los concejales elegidos democráticamente en todo momento y evitando injerencias externas que en nuestra opinión conculcan la independencia y el legítimo derecho de representación de los miembros de la corporación municipal a mayor abundamiento y para mayor aclaración le podría decir que he tenido a bien ...contestar al escrito presentado por doña Ana Barceló, y el 12 de agosto se le remitió el siguiente escrito, para que tengan ustedes conocimiento, por si ella no se lo ha dicho... En contestación a su escrito de 28 de julio de 2010, con registro de entrada 50.196 y ante el cúmulo de solicitudes contradictorias presentadas tanto por diversos miembros del Grupo Municipal Socialista como por diferentes dirigentes del PSBB, PSOE en la provincia de Alicante, esta alcaldía en aras a respetar las reglas. Del procedimiento democrático que rige en el funcionamiento de los grupos políticos municipales, que proclama como valor supremo la Constitución española, preservando de injerencias exteriores y, ante todo, con el ánimo de adoptar la decisión que legalmente corresponda, ha decidido elevar consulta a la Consejería de Administraciones Públicas. Una vez resuelta la misma, y a la vista de lo preceptuado en la Ley 7 del 85, reguladora de bases de régimen local, la reciente ley. 8 de 2010 del régimen local de la comunidad valenciana, el ROM y el ROF, esta alcaldía actuará en consecuencia y con total respeto al pluralismo político dentro del marco del autogobierno municipal. Han sido más de una veintena los escritos dirigidos a esta alcaldía, como les acabo de leer, solicitando expulsiones, prohibiciones, sustituciones dentro del grupo municipal socialista. A día de hoy he tomado esta decisión de manera razonable y responsable para evitar actitudes cuya proyección... Pública ...pudieran perjudicar el derecho al honor que todo concejal merece. Lo que pongo en su conocimiento, atendiendo a solicitud, a los efectos oportunos. No he tenido contestación de doña Ana Barceló a esta carta. También les voy a leer la que le he remitido a la consellera de Administración de Justicia... ...de Administraciones Públicas, para que no quede nada en el aire y que se ha cumplido. Y que dice lo siguiente... Eh, ante la enradecida situación que está viviendo el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, de la cual la acompaño resumen y copio de los múltiples escritos presentados, solicito de esa consejería a la vista de los mismos y con el fin de contar con el más riguroso y aséptico informe, se emita resolución firme que aclare la actitud que debe adoptar esta Alcaldía. El marco jurídico actual, con la entrada en vigor de la Ley 8/2000 de régimen local de la Comunidad Valenciana, plantea, Un nuevo escenario, por lo que a fin de resolver con rigor y en estricta legalidad, considero necesario contar con un informe que permita concluir tan lamentable situación que está derivando en enfrentamientos públicos en el transcurso de los plenos entre miembros del Grupo Municipal Socialista. A la espera de sus noticias y agradecimiento un interés que siempre dedica nuestra ciudad, reciba la firmeza de mi aprecio y mayor. consideración. Como usted verá, señor Seba, he tomado muy buena nota, no de su escrito, sino de todos los escritos que han entrado en este, en este ayuntamiento referente a esta lamentable, como digo, situación que están ustedes viviendo. Y se lo vuelvo a reiterar. ...hagan ustedes un esfuerzo, arréglense entre ustedes... ...y por mi parte he contestado, creo que sobradamente... ...a su preocupación, a su pregunta... ...y espero que esta sea la última vez... ...salvo que ustedes insistan y tendré la oportunidad... ...de volverles a dar el, el tiempo y la contestación adecuada... ...en el momento que usted lo consideren. Digo usted. Eh, bueno, en primer lugar agradecerle el interés... ...que, que ha mostrado en este caso... ...en segundo lugar me gustaría que, consta, que acostara hasta todas toda la, la pregunta y la respuesta... ...y me gustaría tener un informe de la secretaria... ...lo que pasa es que como usted sabe no cuento con el, el cuarto de, la, de los concejales necesarios... ...pero mi ruego iría en, dirigido a usted... ...porque usted sí puede hacerlo, que la secretaria emita informe... ...de cuál es la situación, además de todos los documentos... ...como ya le agradezco, le he agradecido y, les, y le seguiré agradeciendo que haya hecho ese, ese esfuerzo... pero sí me gustaría que, que usted eh, pidiera que la secretaria redactara un informe de este, de este asunto. Muchas gracias. Me parece que he perdido el tiempo esta mañana. Le acabo de decir que he pedido un informe superior a la Consejería de Administraciones Públicas, con el fin de que nos digan las propias a seguir. El, el resto, más me lo puedo ofrecer, para que sea aséptico, independiente y, y, y de todas las formas. O sea, más no lo puedo decir. Le diré en el momento adecuado la resolución que adopto, porque la secretaria formará parte posiblemente de la resolución que yo tenga que adoptar. Pero antes de, de recibir el informe que he solicitado, lógicamente no vamos a poner a hacer escrito, ¿no? Muy bien, pues el ruego se toma nota y estoy convencido de que, igual que lo he contestado con la misma transparencia y, y rigor, lo tenemos en el tema. Sin hay más asuntos que tocar... Un ¿no? ruego, señor alcalde. Sí, un ruego, señor alcalde. Bien, eh, sencillamente, como veo que lo tiene usted todo muy bien sistematizado, muy bien ordenado y no le va a costar nada. Eh, desde este grupo municipal le rogamos que nos facilite copia de toda la documentación que ha dicho que está en ese expediente. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay más asuntos que tratar, levantamos la sesión. No, no obstante, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta de los asuntos aquí relacionados en el día de hoy, tomaremos nota. Si no hay nadie, pues muchas gracias. A ver... Es decir, que la limosna que le dan que quieren dar el gobierno, que por cierto, a personas que yo vengo representando, no les dan la vida, no les da esa... Muchas gracias. de que no era un asunto que se había tocado en este pleno pero le, le permitió hablar. No se preocupe usted, no se preocupe usted, muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias. muy bien, pues nada más. ¿Quería usted decir algo? sí, que mucho gusto. Señor, perdón usted, ¿cuál es la pregunta? No, es que estamos en nuevos y preguntas... Aquí vota cada uno lo que quiere y esa es la grandeza de la democracia. No hay nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos y hasta otro día.